Radio Show.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 Mucho heavy metal para disfrutar y compartir esta noche, donde vamos a tener、eh, cosas nuevas. Vamos a estar escuchando algunos clásicos,、eh, vamos a tener algunas cositas de la nueva generación y vamos a tener cosas de gente que no son tan nueva, pero que vienen con nuevos proyectos、eh, muy interesantes. Así que vamos a estar compartiendo muchas cosas con ustedes esta noche. Como todos los domingos a las 7 de la noche a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, usted tiene una cita con Heavy Metal Bunker Radio Show y su amigo Dark Nerudas. Así que bienvenidos a todos y bienvenidas todas y espero que pasemos una noche súper chévere. Además de、eh, la transmisión de esta noche, tenemos un grupo de emisoras hermanas. Que、eh, se han dado a la tarea de retransmitir este programa durante toda la semana en diferentes emisoras desde diferentes países, diferentes días de la semana y diferentes horas.、Eh, entre estas emisoras tenemos a Cesar Radio Rack.com desde Bolivia, tenemos el t ú n n e l c o desde Colombia. Tenemos a Salto m a t a r a d i o Rock.com desde España. A la gente de Metal Corrosivo.com desde México.、Eh, tenemos a la gente de Frecuencia Online Radio desde Buenos Aires, Argentina. A c e s a r Radio Rock desde su emisora The Classic también desde Bolivia. A Radio Enigma desde Chile. A Rock Total Radio desde Perú y a Espectro FM 98.9 desde Corrientes, Argentina. Así que estas son las emisoras que、eh, se estarán dando a la tarea de predicar la palabra del metal pesado durante toda la semana, diferentes días, diferentes horas desde diferentes países y diferentes emisoras. Si usted quiere saber、eh, qué emisora va a estar transmitiendo, desde qué día y desde qué hora, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com, entre al área de radio show y ahí está posteada todo el itinerario de las emisoras, los días, las horas y las direcciones desde donde van a estar transmitiendo. ¿okay? Así que. No hay ninguna excusa para que usted no pueda disfrutar de Heavy Metal Bunker Radio Show durante la semana. Así que、eh, un abrazo bien grande a toda esa gente de Latinoamérica y España que nos sintoniza durante la semana. Bien, pues nada, como、eh, les iba diciendo, hoy tenemos un buen programa, como todos los domingos. Hoy vamos a tener algunos cumpleaños, e r que eso no puede faltar ya en nuestros programas. Vamos a tener metal en castellano y vamos a tener unas cositas、eh, nuevas que aparecieron en el camino que quiero compartir con ustedes, ¿ok? Pero nada, ya comenzamos. Comenzamos con nuestro despegue de la noche. Y esta banda、eh, con la que comenzamos, pues es una banda que desde que la escuché por primera vez a mediados de los 90, me cautivaron no solamente por su energía, su fuerza,、eh, porque contaban con un cantante increíblemente excepcional. Es una banda que nunca, cuyo nombre nunca trascendió mucho en lo que es la industria del metal y me parece que es porque era una banda de Brasil y como he dicho en otras ocasiones,、eh, Brasil tiene bandas extraordinariamente buenas, pero muy pocas de ellas loca, logran trascender las fronteras de Brasil y darse a conocer a nivel mundial. Esta es una de esas bandas que yo creo que debió trascender y debió haber sido reconocida porque es una banda increíblemente brutal. Estamos hablando de la gente de Dark Avengers. Dark Avengers en 1995 lanzan su álbum debut bajo el nombre de Dark Avengers. Eh, esto es una banda buenísima, buenísima. Y que en ese momento contaba、eh, con el cantante Mario Linares. Que、eh, lamentablemente hace varios años pues,、eh, partió de este terreno existencial.、Eh, pero que nos dejó varios discos excepcionales con Dark Avenger. De su álbum Dark Avenger de 1995, estábamos escuchando el tema Armageddon. Un temazo de un extraordinario disco todos los discos de dark avengers son buenísimo s dark avengers lanzó tres álbumes para la época de los 90 y 2000 y ya después en el 2000 del 2010 en adelante se volvieron a reunir y lanzaron dos álbumes tres álbumes nuevos espectaculares Eh, así que si usted nunca le ha dado oído a Dark Avenger, pues、eh, dele oído porque la verdad es que es una extraordinaria b a n d a Bien, pero vámonos, vámonos a lo que nos corresponde, que es el metal pesado y rapidito, rapidito sacamos el sombrerito, el espantazuegra y sacamos las velitas para comenzar con los cumpleañeros. Y voy a comenzar con un cumpleañero muy especial porque es una de mis bandas favoritas de siempre. Esta es una banda、eh, que, a pesar de los años, porque es una banda legendaria y clásica, al día de hoy sigue haciendo una música espectacular. Esta banda, el 21 de abril de 1986, lanzó un álbum icónico que es uno de los mejores álbumes de su catálogo. Estamos hablando de la banda ASEP y estamos hablando del álbum Rocha Roulette.、Eh, la banda ASEP lanza su álbum Rocha Roulette el 21 de abril de 1986 y esta semana estuvo cumpliendo 35 aniversario. Así que vámonos con los alemanes, vámonos con Udo y su tropa de esa época, vámonos con TV War. l radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com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 Con su amigo Dark Neruda. s Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, la emisora más importante del metal pesado en Puerto Rico y una de las más antiguas de toda América. Así que aquí estamos, como todos los domingos, en el espacio. Donde nos repartimos con la cuchara grande, escuchando metal pesado de todo tipo. Así que esta noche tenemos programazo como todos los domingos. Y ya comenzamos con nuestro despegue de la noche, con nada más y nada menos que con la banda brasilera Dark Avenger. Dark Avenger en 1995 lanza su álbum debut. De nombre Dark Avengers, y de ese álbum estábamos、uh, escuchando el tema Armageddon. Un temazo de un super álbum de una extraordinaria banda que、eh, tenía al frente en la voz a un cantante espectacular de nombre Mario Linares y que ya pues, pasó a un mejor espacio. Allá donde solo van los guerreros del metal en el Bajala. Pero Mario Linares nos dejó un legado con varios discos de Dark Avengers que son espectaculares. Bien, después nos fuimos con los alemanes de ASEPT que en el 1986 lanzan un albumazo de nombre Russian Roulette. Y este álbum esta semana está de cumpleaños, celebrando su 35 aniversario. Así que、eh, ahí teníamos a Acep. Y el tema que estábamos escuchando era el tema TV War. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era otro cumpleañero. Otro cumpleañero. Y esta vez nos fuimos con la legendaria banda Black Sabbath. Black Sabbath en el 1989, específicamente un 24 de abril, lanzan su álbum Headless Cross. Headless Cross es un álbum que se lanzó、eh, bajo la voz de Mr. Tony Martin.、Eh, para muchos, pues, es el mejor álbum de esa era de Tony Martin con Black Sabbath. Eh, yo no sé si es el mejor, sí sé que es un extraordinario disco y también sé que、eh, esta semana este álbum estuvo cumpliendo 32 aniversario.、Eh, la era de Tony Martin en Black Sabbath es una era muy especial,、eh, fue una era de mucha turbulencia en la banda, mucho cambio en la alineación, mucha inestabilidad. Sin embargo,. Esos álbumes que se lanzaron con Tony Martin fueron álbumes espectaculares. Para mucha gente, pues no es lo mejor de Black Sabbath.、Eh, yo he sido un, un fanático férreo de Black Sabbath de toda la vida, desde que los escuché por primera vez. Y les puedo decir que después de la era de Ozzy, mi era favorita de Black Sabbath es la era de Tony Martin. Con el respeto, la admiración que le tengo a Dio. Todo el que me conoce sabe que、eh, mi debilidad de Dio fue su carrera solista y no necesariamente la de Black Sabbath, aunque los álbumes de Black Sabbath con、eh, Dio fueron espectaculares.、Eh, para mí,、eh, lo más grande que Dio hizo pues, fue su carrera solista. Y Black Sabbath, pues, después de Ozzy, que fue su, su personaje icónico, Pues、eh, la era de Tony Martin para mí ha sido muy especial. Mi disco favorito es el, el T-Y-R, pero Headless Cross es quizás como que el álbum que realmente identificó lo que fue esa época de、eh, Tony Martin. Así que, de hecho, Tony Martin la semana pasada estuvo cumpliendo años también. Así que todo el mundo cumple año aquí. Eh, hay pastel para todo el mundo. Aquí hay velitas, espantazuegas y gorritos y piñata para todo el mundo. Así que feliz cumpleaños a la gente de a c e p de su Russian Roulette y a la gente de Black Sabbath con su Headless Cross. Muy bien, pero vámonos, vámonos con más cumpleaños. Esto no se acaba, esto de los cumpleaños no se acaba. Vámonos con una banda. Que no sueno con mucha frecuencia aquí, pero que sí, es una banda que siempre me ha gustado mucho, aunque sus últimos álbumes pues no los he seguido bastante. Pero esta banda en 1996 lanzó un extraordinario álbum del que la gente no habla mucho, pero a mí me gusta bastante. Estamos hablando de Stratu Varios. Stratu Varios en 1996, específicamente un 22 de abril de 1996, lanza su álbum Episode. De este álbum estamos celebrando el 25 aniversario de Stratu Varios y su álbum Episode. Así que vámonos, vámonos con algo de Stratu Varios, vámonos con un tema que se llama Father Time. Escuchando Radio Enigma desde Santiago de Chile para el mundo, desde Bolivia para el mundo. César Radio Rock. Por aquí, por aquí, por aquí estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Un saludo a toda la gente que está en el chat, un saludo a toda la gente que está en el WhatsApp y la gente que me está escribiendo por el Messenger de Facebook. Este, si han visto que no he publicado nada, ni promoción ni nada en Facebook, pues adivinen que estoy en el Facebook Jail por siete días. Este, así que no he podido comunicarme con nadie apenas a través del Messenger. Pues eso sí me permite poder comunicarme a través del Messenger. Pero no puedo postear nada, ni siquiera promocionar nada este por siete días. Así que pues nos veremos cuando me den probatoria.、Eh, así que, pero de todas maneras, los que me escriben en el chat, muchas gracias. Y a los que me escriben en el WhatsApp, a los que están en el、eh, chat de Heavy Metal Mansion.、Eh, tenemos un nuevo chat, tenemos un nuevo chat Este muy interesante, muy divertido, muy bueno. Eh, con muchos featuring y podemos poner carátulas y podemos subir videos y muñequitos y cositas así,、eh, usted se tiene que registrar. A diferencia del otro que entrabas automático, aquí te tienes que registrar、eh, la primera vez. Ya una vez la primera vez te registras, pues las próximas veces que entre no se tiene que registrar.、Eh, es una manera de nosotros poder controlar quién entra y quién no entra al chat.、Eh, pero El chat está muy bueno, están invitados todos. Simplemente tienen que entrar a metalpr.com diagonal en vivo y ahí le va a salir、eh, la pestaña para entrar al chat y le va a dar instrucciones de cómo hacer para registrarse. Es muy fácil, es muy sencillo.、Eh, si tiene alguna dificultad, le escribe al lechón atómico que él le va a dar una t u t o r í a de cómo entrar. Ok. Muy bien, así que、eh, bienvenidos y gracias, gracias a todos los que están por ahí escuchándonos. También un abrazo grande a todos los que nos están escuchando a través de TuneIn. Hay diferentes maneras de usted poder escuchar este programa, mi gente. Mira, usted lo puede hacer directamente a través de la página de Heavy Metal Mansion. Simplemente entra a metalpr.com, ahí busca donde dice、eh, radio y automáticamente está la pestaña, le da play y suena la programación. Si usted tiene la aplicación de TuneIn, búsquenos por Metal PR y ahí también podrá escuchar、eh, toda la programación de Heavy Metal Mansion.、Eh, también, si usted、eh, puede entrar a a v a n z a d a m e t a l i c a n e t y podrá escuchar nuestro programa a través de la emisora de República Dominicana. También puede entrar a h o u n r o c k c o m que también transmitimos directamente eh, el, eh, hoy domingo en vivo. A través de ellos, así que no hay excusa para que no nos puedas、eh, sintonizar. Pero si no puede escucharnos hoy, entre a nuestra página oficial heavymetalbunker.com, busque radio show y ahí le va a dar un listado de emisoras, direcciones, días y horas en que se va a retransmitir este programa desde diferentes lugares durante toda la semana. Así que excusa no hay ninguna, ¿ok? Excusa no hay ninguna.、Eh, si usted quiere escuchar Heavy Metal Bunker Radio Show, aquí están todas las opciones. Bien,、eh, como les decía, pues estábamos escuchando otro cumpleañero del día de hoy y nos fuimos con la banda Stratu Varios. Stratu Varios en el 22 de abril de 1996. Lanzan su álbum Episode. Y de ese álbum estábamos escuchando Father Time. Un buen, buen álbum. Del que no mucha gente habla. Es un álbum bastante subestimado. A mí me gusta bastante.、Eh, y estaba en su 25 aniversario esta semana. Bien. Otro que cumpleaños también. Y que también tiene sombrerito y e s p a n t a s u e g r a Son los chicos de Dead Angel. Dead Angel, el 23 de abril de 1987, lanzaron su álbum debut, Ultra Violence. Ultra Violence es el álbum debut de una de estas grandes bandas de lo que fue la fundación del Heavy Metal de la Bahía de San Francisco. Y esto fue lanzado en 1987 y esta semana estaban. Celebrando su 34 aniversario. Aunque antes de Ultra Violence ya Dead Angel había lanzado un demo, pues en realidad Ultra Violence、pues、es el primer álbum de larga duración oficial de la banda. Así que de este álbum estábamos escuchando el tema Trashers.、Eh, es uno de mis discos favoritos de, de Dead Angel, quien es una de mis bandas de trash consentidas. De la Bahía de San Francisco. Entonces, eso era lo que teníamos en esta intervención. Bien, vamos a aguantar los cumpleaños. Vamos a aguantar los cumpleaños y vamos, vámonos con algo nuevo. Vámonos con algo nuevo. Bien,、eh, el, a, a, la banda Crimson Glory,、uh, que yo me imagino que ¿verdad? todo el mundo ha, ha escuchado hablar o conoce la banda Crimson Glory.、Eh, Después de, de que Midnight sale de la banda, y,、eh, esta banda lanza un álbum de nombre Astronómica, que fue en 1999,、eh, bajo la voz de Mr. Wade Black.、Eh, esto es un álbum que no mucha gente le dio Como que mucha importancia, es un álbum bastante subestimado. Sin embargo, a mí me parece que es un álbum muy interesante, un poco diferente a lo que había sido、eh, Crimson Glory. Y aunque no podemos comparar a Wade Black con la voz de Midnight,、eh, la realidad es que Wade Black hizo un extraordinario trabajo, no solamente en este disco, sino en el EP que tiraron más adelante. ¿Por qué les traigo esto? Pues mire, Wade Black tiene un nuevo proyecto. w a d e Black tiene un nuevo proyecto que lleva por nombre Chalice of Sin.、Eh, acaban de lanzar un,、eh, un video con este proyecto. El proyecto lleva por nombre Chalice of Sin. El álbum se va a llamar Chalice of Sin y está proyectado para ser lanzado en junio 18. De este álbum o de este futuro álbum Chalice of Sin, vámonos con el tema. Promocional y con el que tiraron el video. Vámonos precisamente con el tema de nombre Chalice of Sin.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 Acá estamos, we r e back people, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, gente, como todas las semanas, los invito a que entren a nuestra página oficial heavymetalbunker.com.、Eh, ahí va a tener toda la información que usted quisiera saber sobre todos los proyectos que tenemos. Ahí vamos a tener información sobre nuestros programas de radio, no solamente de Heavy Metal Bunker Radio Show, que transmitimos todos los domingos a las 7 de la noche a través de Heavy Metal Mansion, sino también de nuestro programa AZ Loud, que transmitimos todos los jueves a las 9 de la noche por AZ Rock. También tenemos nuestro canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde hacemos reseñas sobre discos, conciertos, entrevistas y cualquier otra cosa que se nos aparezca en el camino. Y también tenemos información sobre nuestro podcast, el Dark Neruda Podcast, donde publicamos a través de Spotify. Que de hecho estén pendientes esta semana, porque esta semana estaré haciendo una nueva publicación en Dark Neruda Podcast. donde estaremos、eh, escuchando y estamos en una entrevista con Joel Román, el cantante y guitarrista de Leftover. Una entrevista muy, muy interesante, porque aunque Joel y, y yo pues, hemos tenido una amistad de muchos años,、eh, me enteré de muchas cosas que no sabía, de lo que es el proceso de evolución,、eh, de cómo Leftover llegó a ser Leftover. Eh, hablamos de lo que era Overdrive, hablamos de lo que fue Legacy、eh, y de cómo, desde mediados de los años n n o v e t a se s vino cuajando de a poco de a poco hasta esto último que se conoce como Leftover. Y también vamos a hablar del de nuevo disco Millennium in Darkness y、eh, vamos a hablar del proceso de grabación y de todas las cosas y, y de todo lo que se nos ocurrió. hablar en ese momento mientras nos dábamos un par de b o n s a i s pues se hizo una entrevista muy amena muy interesante así que no se la pierda esta semana estaré haciendo la publicación de lo que será el d a r k neruda podcast con entrevista a joel román del leftover ok así que pendiente pendiente bien eso que estábamos escuchando pues Era Chalice, Chalice of Sin, ese es el nombre. Ese es el nombre del proyecto, es el nombre del disco y es el nombre de la canción.、Eh, es un proyecto del de señor Wade Black que、eh, ha sido conocido por、eh, haber sido cantante de Crimson Glory. En el último álbum de larga duración que hizo、eh, Crimson Glory de nombre Astronómica, que fue en el 1999, este álbum está proyectado para salir el 18 de junio, así que vamos a estar p e n d i e n t e El tema me pareció interesante, me gustó bastante, vamos a ver con qué nos vienen con el álbum completo. Bien. Lo próximo que estábamos escuchando, pues era nada más y nada menos que la banda B8. B8 en el 1985 lanza un álbum de nombre Un Paso Más en la Batalla. Y de ese álbum estábamos escuchando el tema La Mano Maldita. Hay muchas manos malditas por ahí. Hay que tener mucho cuidado, mi gente. No se puede confiar en todo el mundo. Y no todo el que dice ser tu amigo, pues es realmente tu amigo. Aprendan del padrino. Mantengan sus amigos cerca. Y mantengan sus enemigos más cerca. Porque la mano maldita siempre está por ahí, ¿ok? Así que ahí teníamos a B8、eh, dándonos un poco de recuerdos de lo que fue su época en 1985. Bien. Bien. Vámonos ahora、eh, con una banda que descubrí no hace mucho tiempo. Y la realidad es que la banda me voló la cabeza. Es una banda de la nueva generación.、Eh, es una banda que, si oyes el álbum completo, va a tener ciertos elementos culturales hasta un poco indígena. Sin embargo,、eh, son este hard rock、eh, bastante fuerte. Eh, que están en la línea entre lo que es el hard rock y lo que es el heavy metal, ok. Dependiendo de la canción, pues están en un lado o están en el otro. Es una banda de Chile, ¿sí? una banda de nuestro hermano país de Chile. Esta banda lleva por nombre Exocet, nombre extrañísimo. Estuve buscando a ver si tiene alguna definición indígena, pero hasta ahora no he conseguido. Pero es un nombre de lo más original, Exocet. e x o c e t lanza un álbum en el 2019 de nombre Mighty Jungle. Tienen varios videos en YouTube y que me parecen espectaculares. Entonces quise compartir con ustedes algo de e x o c e t de su álbum Mighty Jungle. Vámonos con el tema. r o c k and roll.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 The One Hit Wonder y los clásicos que siempre hemos querido volver a escuchar están en César de Clases. De vuelta, de regreso, we're back. Estamos aquí en Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, en otro programa más, como todos los domingos a las 7 de la noche, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com. Recuerde que、eh, puede entrar a nuestra página HeavymetalBunker.com para que sepa qué días, qué hora y desde qué lugar se retransmite este programa en toda Latinoamérica y España. ¿okay? Bien,、eh, esta intervención pues la comenzamos con una banda de Chile de nombre Exocet. Exocet es E-W-X-O-C-E-T. Exocet. No, te, no estoy seguro lo que significa.、Eh, si hay alguien de Chile que quiera darme luz,、eh, si es que esto es alguna palabra indígena o de algún dialecto o tiene algún significado en Chile, pues por favor denme luz.、Eh, se escucha interesante, pero no sé lo que significa el nombre. Lo que sí sé es que la banda es espectacular. Lanzan un álbum de nombre Mighty Jungle en el 2019. Y de ahí estábamos escuchando un tema de nombre Rock'n'Roll. a d Es una banda donde el cantante canta súper, súper, súper bien. La banda es una ponchaera, pero los guitarristas son dos bestias.、Eh, un dúo de guitarra increíblemente brutal. Y entonces es interesante, porque la música de ellos, como les dije ahorita, se pasea entre lo que es el hard rock y lo que es el heavy metal. Está por ahí, por la colindancia. Pero es interesante escuchar un tema que es medio, medio hard rock, pero que las guitarras son casi shredders. Entonces, sumamente interesante、eh, cuando vi esta banda y la escuché por primera vez.、Eh, hay varios videos por ahí, por YouTube, así que los invito a que, a que los chequeen y le den oído, porque es una banda que me gustó bastante.、Eh, bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Barlovento. Barlovento es una banda española、eh, de un matiz un poco f l o l k metal.、Eh, lanzan en el 2019 un álbum de nombre Ritual y el tema que estábamos escuchando era el tema veneno. Me gusta Barlovento, es algo así, un poco f o l k no tan, tan. Como mago de Oz, es un poco más fuerte, pero, pero me gusta. Me gustó. Escuché varios discos de Barlovento y me parecieron sumamente interesantes. Así que ahí teníamos Veneno del álbum Ritual. Bien, vámonos ahora con otra cosa nueva que salió. Y estamos, vamos a hablar ahora del de e señor Chris Boltenhard. Chris Boltenhard, pues no es otra cosa, q u o no es otra persona. Que el cantante de la banda Grave Digger, pues el cantante de la banda Grave Digger、eh, tiene un nuevo proyecto. Este proyecto se llama Hell Rider.、Eh, hay un vídeo que acaba de salir en YouTube、eh, de, este, de esta e de e s t banda, y el tema que del vídeo es Hell Rider. Este proyecto tiene、eh, en agenda. Eh, lanzar un álbum de nombre The Devil is a Gamble y está、eh, proyectado para salir el 28 de mayo del 2021. Así que vamos a escuchar a Mr. Chris Bodenhardt,、eh, cantante de Gravedigger, en su nuevo proyecto Hellrider, el tema Hellrider de lo que será el álbum The Devil is a Gamble. Entrevistas y más. Visita Houndrock.com. Houndrock Radio es para ti. Yes, people, yes, people, we're back. Estamos acá. Esto es Heavy Metal Bunker Radio Show.、Eh, estábamos escuchando lo que sería el nuevo proyecto del de e cantante de Gravedigger Chris b o l d e n h a r t Y、eh, esto es un proyecto que lleva por nombre Hellrider. El tema que estábamos escuchando es Hellrider, de lo que será、eh, su álbum The Devil is a Gamble.、Eh, este álbum está proyectado para ser realizado el 28 de mayo del 2021. Un tema muy interesante. Musicalmente. Es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Grave d i g g e r i n c l u s i v e la voz de Chris、eh, suena muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar su voz en Grave d i g e r Así que vamos a ver. El tema me pareció muy interesante.、Eh, vamos a ver con qué nos trae el resto del álbum. Después nos fuimos para el otro lado del planeta. Nos fuimos para el Oriente. Nos fuimos para Japón. Allá nos fuimos con la banda Hell Nerious.、Eh, de su álbum Resurrection del 2010, estábamos escuchando el tema Carry On. Una extraordinaria banda japonesa、eh, que tiene varios álbumes. Yo no los he escuchado todos, pero los que he escuchado, todos son excelentemente buenos. Así que ahí teníamos a Gelnerius del Japón de su álbum Resurrection. Teníamos a Carry On. Bien, vámonos con algo nuevo, algo de la nueva generación. Y vámonos con una banda de Grecia. Esta banda había lanzado un EP. Y en el 2021, tan reciente como hace un par de semanas, lanzaron lo que, fue, lo que es su primer álbum de larga duración. Estamos escuchando a la banda Crystal Wind. Crystal Wind es una banda、eh, que realmente surge en el 1999. No es hasta el 2016 que logran lanzar su primer EP de nombre Crystal Wind. Y ahora, en el 2021, es que logran lanzar lo que sería su primer álbum de larga duración. Que lleva por nombre Return to the Dark Age. Así que vámonos, vámonos a escuchar a Crystal w i n d de su álbum debut, Return to the Dark Age. Vámonos con Gods of Rock and Roll. It's l i g h t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 Heavy Metal m a n a Ave María, estamos acá, estamos de regreso en Heavy Metal Bunker Radio Show. Estábamos escuchando、eh, una banda de Grecia, es una de las bandas de la nueva generación del Traditional Heavy Metal. Y esta banda,、eh, en el 2021, tan reciente como hace un par de semanas, acaba de lanzar、eh, su primer álbum. De nombre Return to the Dark Age. Estamos hablando de la banda Crystal Winds.、Eh, de este álbum estábamos escuchando el tema Gods of Rock and Roll. Me gustó mucho esta banda.、Eh, es una banda así que tiene cierto saborcito oscuro.、Eh, bastante p o n c h a Con buena actitud.、Eh, a mí me gustó. A mí me gustó. Este, vamos, espero que tengan. Una larga carrera en esto del de metal pesado. Bien, lo próximo que estábamos escuchando, pues era la banda Onslaught. Onslaught en el 1989 lanza su álbum In Search of Insanity. Y lo interesante de este álbum es que este álbum tiene como su cantante principal nada más y nada menos que a Steve Grimmett, cantante de Green Reaper. Eh, de este álbum, In Search of Insanity, estábamos escuchando el tema Lightning War. Un buen, buen álbum. Que dicho sea de paso, recién lo compré esta pasada semana. Se lo compré a mi amigo Jay Alamo.、Eh, muy, muy buen disco.、Eh, era cuando Steve Grimmett tenía su voz en su pick. Este, y musicalmente hablando es extraordinario. Así que estaba compartiendo con ustedes、eh, o n s l a u g h t de In Search of Insanity de 1989, Lightning War. Bien, vámonos ahora con otro de los muchachos de la Bahía de San Francisco que también ha estado de cumpleaños esta semana. Y estamos hablando de los muchachos de Testament. Testament, el 21 de abril del 1987, lanzaron lo que sería su álbum debut, The Legacy. Este álbum está cumpliendo 34 aniversario. Y de este álbum, The Legacy, estamos, vamos a escuchar un tema, porque no lo hemos escuchado. Vamos a escuchar un tema que se dice Over. The war. AC ti, a Loud con Dark Neruda. Desde Spring, Texas. Todos los jueves a las 9 de la noche. Escuchas clásicos de l heavy metal. A través de AC Rock. Y de la nueva de la generación. Noticias, comentarios, reseñas. m e r c a en español. Todos los jueves a las 9 de la noche. Por AC Rock Radio. Yes p e o スピー yes p e o p スピー s t a m o s a ス á ー n h ス a v y Metal Bunker r a ー i o Show Eso ー u e e s t á b ス m o s e ス c u c h ス n d o レスピード、レスピード、レスピード、レスピード、レスピード、レス e ード、レスピード、レスピード、レスピード、レスピード、レスピード、レス e ー a レスピー a レスピード、レスピード、レスピード、レ s ピード、e ス t ード、レスピード、レスピー b u スピード、レスピード、レス、レスピード、レス、レ e ピード、レス、レス、レス、レス、レスピード、レス、レス、レス、レ a レス、レス、レ a レス、 de 34 aniversario y de ese álbum estábamos escuchando el tema Over the War. Después nos fuimos con la banda Exciter. Exciter lanza el Heavy Metal Maniac en 1983 y de ese álbum precisamente estábamos escuchando ese clasicazo de Heavy Metal Maniac. Así que ahí nos fuimos con dos fueteitos y. Me dice el relojito de arena que ya mis 120 minutos en Heavy Metal Bunker Radio Show se me están agotando. Pero no se preocupe, mi gente, porque el próximo domingo a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe, venimos con otro programazo más a través de Heavy Metal Mansion Metal Pr.com. Así que. Yo me despido, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado, los que nos han escrito a través del chat, a través de WhatsApp, a través del Messenger. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan semana por semana, ¿ok? Así que el Dark Nerudas se despide de ustedes, que tengan una extraordinaria semana, que trabajen poco y ganen mucho, que coman bastante, pero que beban más. Se despide Dark Nerudas, hasta la vista, baby.